De esta querida radio que están acá a la hora en que ya el sol se ha retirado y cada uno de ustedes, muchos, están llegando a sus casas. Algunos muy cansados después de un largo día que ha empezado muy temprano. Otros que en este momento han apagado la televisión porque quieren un poco escuchar radio y cambiar un poco el switch. Bueno, y hay otros que les gusta la comunicación y están siempre pendientes de la radio y son auditores fieles de esta radio. Bueno,、eh, hay que bajar un poco la frecuencia, a c á l o s Chicos que estaban hace un rato dejaron el ambiente acá bastante energizado con su rock. Me encanta el rock. Antes que comenzar este programa, quiero a ustedes comentarles de qué se trata. Este es un proyecto personal mí mío, pero no tan personal tampoco. Llegar a esto a mí me ha significado una inquietud, satisfacción, una inquietud que viene de años. A través de la vida que me ha tocado vivir, que ha sido. Bastante variada, con muchos sinsabores, con muchísimas alegrías también, con mucho aprendizaje, con fracasos, con éxito, s porque la vida es todo eso. Uno llega a la conclusión de que cuando sabes algo que le puede servir a los demás, lo mejor que podemos hacer es compartirlo. Y si además siento la necesidad imperiosa de hacer esto, porque yo veo a los demás, a muchas personas, que hay cosas que le puede servir lo que yo sé. Entonces, cuando yo me propongo de alguna manera financiar, conseguir el auspicio con socios colaboradores para sacar adelante un programa como este de una hora todos los jueves, y finalmente todas las cosas van como los caminos como que se van juntando, no puedo más que asumir el desafío porque es un desafío mío personal y sé que debo rendir cuenta alguna vez de los talentos que me dio el padre cuando me trajo a este mundo. Estoy hablando de mi padre espiritual, que yo respeto, que es mi líder. Y, y por otro lado, que uno no puede vivir la vida así como van pasando las cosas sin darse cuenta, como un t o r n i z ó n que no tiene sentido. La vida tiene mucho sentido. Bueno, dentro de este programa vamos a poner algunos temas especiales, musicales distintos, para que ustedes se vayan ambientando también. Y yo estoy dispuesto a escuchar vuestros llamados si alguien quiere hacer una consulta sobre un problema de salud. Que podamos ayudar a resolver de acá en una primera instancia, en un primer nivel, con algún consejo práctico, yo estoy dispuesto. El teléfono de la radio,、eh, ustedes lo den. ¿Dónde está Juan Carlos? Bueno, el teléfono de la radio es el 22-872-7871. Mi especialidad en lo que es la terapéutica complementaria es、eh, la homeopatía, con otras cosas más, pero en términos no voy a entrar en detalle. Es en homeopatía, entonces、eh, desde ese punto de vista pueden recibir algún consejo práctico y alguna recomendación de bajo costo、eh, que ustedes pueden utilizar. Así es que bueno, me gustaría, no sé, Juan Carlos, si tenemos un temita por ahí para comenzar este, est, esta, esta señal y seguir bajando un poco las frecuencias, ya que estuvimos, estuvimos con los chicos del rock, voy a poner un tema que a mí en lo personal me, me encanta. Es de un músico, Eh, un músico perdido es como un músico、eh, que siempre lo persiguió un poco la, la tristeza, la tragedia, el drama, siendo que es un hombre de una calidad musical superior a muchísimos, muchísimos que están consagrados e l sistema. Él era un músico desconocido hasta cuando, por el azar de la vida, alguien、eh, escuchó hablar de él y se dieron cuenta que era un fenómeno musical que había estado escondido por mucho tiempo, a pesar de que en c i e r t a p a r t e del mundo era una superestrella. Este hombre se es desempeñaba como albañil, como un humilde obrero, tiene una t r e m e n d a mística. Y el primer tema que voy a colocar se llama Sugarman, de Sixto Rodríguez. Sugarman, ¿want you have it?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 Sugar man, sugar man, sugar man. Scenes for the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships, you carry Jumpers, Coke, sweet Mary Jane, Sugar Man, met a false friend.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 Bueno, queridos amigos, ese es un tema, un regalo para ustedes. Pueden buscar más información acerca de este extraordinario músico, Sixto Rodríguez. Van a encontrar muchísima en YouTube. Al comienzo de este programa, hemos dicho que una parte de él va a estar dedicada a un tema que tiene que ver con la salud. Y cuando hablo de salud hoy día, Quiero hacer un comentario respecto de algo que nos está quejando a toda esta sociedad, el occidente y el oriente, a todo el mundo en realidad, y tiene que ver con una desgracia cuando llega a una casa, a una familia, el cáncer. Bueno, el cáncer, queridos amigos, es el responsable del 21% de las muertes en Chile. En Chile, según datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer, el 21% de las muertes. Es a causa de esta enfermedad. Es la segunda causa de fallecimientos por detrás de las enfermedades cardíacas y que afectan principalmente a los adultos. Sabemos que hasta ahora el cáncer es una enfermedad que no tiene cura, o al menos por las vías tradicionales de la medicina estándar. Y lo que sí se ha podido verificar en la práctica es que la prevención es la estrategia más eficiente a largo plazo si se quiere controlar esta enfermedad. ¿Escucharon? La prevención. La Organización Mundial de la Salud destaca en sus informes que el 30% de los casos de cáncer se podrían haber previsto con un modo de vida sano. Tomen nota de esto: con un modo de vida sano. En adelante, en nuestro programa, vamos a explicar, desde el punto de vista de la medicina complementaria, que a q u í le llamamos modo de vida sano. Según la Organización Mundial de la Salud, En el año, solo en el año 2012 murieron 8,2 millones de personas en el mundo a causa del cáncer. ¿Por qué estamos hablando del 2012? Ustedes saben que hay que hacer una, un resumen estadístico, hay que buscar información de distintos países, por lo tanto, vamos un poco desfasados en respecto a la información con lo que está pasando en la realidad. En el año 2012 murieron 8,2 millones de personas. Piensen cómo, en qué valor va esa cifra hoy día. Además, otra cosa que se nota es que el avance más rápido se está produciendo en África, en Asia, en América Central y América Latina. El 60% de los casos nuevos que se van produciendo en el año aparecen en estas regiones que yo les mencioné. Según el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2013, que se elaboró a partir de datos que se sacaron de Chile el año 2009, Murieron 22.424 personas a causa del cáncer. Entre estos casos, el de estómago es el mayor causante de muerte en hombres, es el 19%. Estómago. Más adelante, va, en los sucesivos programas, vamos a ir viendo por qué, producen, por qué se producen estos casos, estos cánceres, en esa zona del cuerpo principalmente, el estómago. Y en el caso de la mujer, el cáncer de mama y de vesícula biliar alcanza el al 12% de todos los casos. Cáncer de mama en la mujer. Bueno, cuando se habla de cáncer, aparece siempre en el tapete el tema del consumo del tabaco, pero no se habla con el mismo énfasis del aire contaminado por industrias instaladas en lugares no adecuados o simplemente del smog que se ha ido instalando y adueñando del aire en las principales ciudades de Chile. Fíjense ustedes qué interesante es que el tabaquismo es un riesgo evitable. Pero el aire, el aire contaminado no lo es. Que si el tabaquismo solo provoca más muertes por cáncer en el mundo, un 22% de los fallecimientos anuales son por esta causa, la pregunta es: ¿cuántos casos más se producen por la contaminación en los pulmones, por, los, por las otras fuentes de contaminación, que son mucho más masivas que lo es el acto de fumar más de cierta cantidad de cigarrillos al día? Ciudades completas expuestas a la contaminación atmosférica. Está medido, está determinado que el humo del tabaco provoca distintos tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, páncreas, estómago y cuello del útero. ¿Quién mide el efecto de los otros contaminantes del aire en la salud humana? Según la información del Instituto Nacional del Cáncer, acá en Chile, el 1% de todos los casos de cáncer son infantiles. Si los niños chicos no fuman, si los niños chicos no comen esta cantidad de cosas c o n t a m i n a d a s ¿qué, ¿qué es lo común que tienen con nosotros? Hay que analizar bien e s t a e s t a d í s t i c a Los especialistas afirman que prevenir es la mejor estrategia para el control de esta enfermedad. Se sabe ya que el cáncer no se hereda, pero sí se heredan los hábitos. Y se sospecha de algunos genes que predisponen su desarrollo. En estos programas, que desarrollaré semanalmente a esta hora, los días jueves, vamos a ir entregando información concreta sobre la mejor forma de prevenir no solo esta calamidad, sino otras. Bueno, todas las medidas apuntan a definir estrategias para prevenir y detectar el cáncer de forma temprana, puesto que existe una alta probabilidad de curación. Si se detecta a tiempo y se trata de la manera correcta. Es en esa perspectiva que hoy día las, casi todas las medidas de salud pública están relacionadas con reducir el consumo del tabaco y el uso nocivo del alcohol. Apoyar la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano fue una decisión importante para la, para la salud pública. A pesar de que no está demostrado. Hay mucha contradicción respecto a esto de que efectivamente esa vacunación ayuda a prevenir el virus del papiloma humano en las chicas. Mejorar la calidad y acceso al diagnóstico de cáncer de mamas. Por eso es que ustedes ven campañas muy frecuentes donde están todas las mujeres en cola ahí exponiendo sus mamas a q u í se las meten, se las tomen, se laven para ver si tienen algún tumor c i n Y lo otro que han hecho es mejorar los servicios de radioterapia y el acceso a medicamentos de quimioterapia, que son esenciales. Una vez que se detecta este problema, hay que recurrir a esto, no hay otra alternativa. Bueno, usted y yo estaremos en contacto y vamos a ir viendo cómo tomamos el control nosotros del cuidado de nuestra salud, porque no podemos seguir esperando que el tiempo y las autoridades haga, hagan algo por esto, hagan algo por nosotros. La salud, mis queridos amigos, no solamente física, Sino que tu salud emocional, la salud espiritual, el bienestar, el sentirse bien a pesar de que arrastres una enfermedad crónica, eso está en tus manos. Tú no puedes esperar que nadie, no existe ningún Dios humano, que te venga a resolver tus problemas de salud, te pueden ayudar, pero tú eres el principal sujeto ¿ya? que tiene que tomar en sus manos las decisiones oportunas de manera de mejorar los hábitos, ¿ya? Los hábitos de manera de que podamos salir adelante más rápidamente cuando se produzcan estas calamidades. Voy a poner un tema de calle 13 y justamente no hay nadie como tú. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y pros.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 メンタリダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズハイセダーズ メモリアンスの世界に行くと、それは私たちの世界に行くと、それは私たちの世あに行くと、それは私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、私たちの世界に行くと、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 ボー l ズはあなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あない誰 o 族のために、e な o の家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたの家族のために、なななななな 人生、人生、人生、人生、人生、人生、人生、 ノイナでコモトゥー、ノイ t でコモ Mi amor, como como como Mi nadie nadie nadie hay hay hay amor, hay no No No no como nadie tú tú tú tú Bueno, volvemos después de este afortunado tema musical. Respecto de que somos los únicos sujetos que, pues, si no tenemos si no t el n e e m o s control, a ver, señora, si usted no tiene el control de lo que pasa en la casa, ¿cómo anda la casa? A ver, jefe, si usted no tiene el control de su equipo de trabajo, ¿cómo anda la casa? ¿Cómo anda el trabajo?、Eh, usted que va conduciendo su auto en este momento, si usted no está al tanto de la presión de aceite, del nivel de la batería, si usted no está al tanto de donde, de la seguridad de su auto, ¿cómo anda su auto? Bueno. Si sabemos que hay que tener el control sobre tantas cosas, ¿por qué no tomamos el control sobre nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que esperar que alguien me venga a decir qué sentir, qué pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo me tengo que mejorar de repente? Yo tengo un queridísimo amigo que me tocó verlo no hace mucho. Hasta hace unos seis meses lo vi, la última vez que lo vi, un hombre lleno de vida, contento,、eh, bueno, balcomete, discúlpeme la expresión ya. Compartimos muchísimos p e n s e n t o s Largos almuerzos de 10 horas, ya la, ahí por ahí en la piojera, y lo he visto ahora cansado, débil, agobiado, cero alcohol. Le cambió la vida de un rato para otro y me decía: Ahora me, se supone me dice que tengo que estar sano, pero estoy más mal que nunca. Yo andaba más contento cuando, a pesar de que igual me estaba metiendo alcohol, me estaba metiendo grasa, me estaba, era un tipo más feliz. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿quién te está controlando? ¿Por qué, tienes que tomarte eso? ¿Por qué tienes que cambiar? Es que lo necesito cambiar para poder estar sano. Pero ¿estás sano? ¿Te sientes sano realmente? Lo que yo quiero decir, queridos amigos, no es llamar a una insurrección en contra de, de, de, de, lo, de lo estándar, de la, de la medicina estándar o lo que ustedes quieran entender. Lo que yo quiero moverle su conciencia y su inquietud es que son ustedes los dueños de sus vidas. Tomen conciencia de eso. Son ustedes los dueños de su cabeza, porque cuando usted, mi amigo, se vaya a este mundo y si se da cuenta, se pegue el último suspiro, no va a tener tiempo de volver para atrás a rehacer lo que no hizo tiempo o darse cuenta de que toda la vida estuvo haciendo lo que no quería. Entonces, yo, el propósito de esta hora que voy a destinar los días jueves de mi vida para ustedes es tratar de animarlos a mover la conciencia y tomar el control de su vida, pero con equilibrio. Ese es un tema, Juan Carlos, que. Las personas deberíamos ver lo que pasa con la madre naturaleza. Hay un equilibrio, hay un ritmo en todo. El cuerpo humano es lo mismo. No se trata, mi amigo, que usted nunca más se mande un alcohol. El vino es exquisito en moderación. No se trata que usted bote el cigarrillo a la basura. Un cigarrillo de en cuando, si usted siente que le hace bien, le va a hacer bien. Lo importante es cómo se siente usted en lo general. Porque recuerde que esta vida no es solo vivir para comer, para dormir, para reproducirse, etc. Hay más cosas. Esas son inquietudes que nos acompañan desde chicos, de, de, a muchos de nosotros, que nos hacen preguntarnos por qué estamos acá, qué está pasando con. Bueno, no sé, Juan Carlos, tú me ibas a hacer una pregunta.、Eh, gracias por invitarme al, al espacio. Uno, uno, uno te escucha atentamente y se pregunta, bueno, ¿y por qué te da cáncer?、Eh, porque las células funcionan bien, a nosotros que nos gusta la informática, hay un código malo, se echa a perder algo. La gente se enferma, ¿por qué? Si el, el cuerpo, por lo que yo tengo entendido, ¿Está preparado para a u t o r e g e n e r a r s e y estar bien constantemente? ¿Por qué nos da cáncer? ¿Por, ¿Por qué no s enfermamos? El, claro, y, y cuando llega a una familia la desgracia, ya, yo he visto eso, he visto gente irse, irse con una enfermedad terrible, todo el mundo queda, toda la familia arruinada, después que gastaste mucho dinero, muchas horas, muchas oraciones, etc. é t e r a Finalmente. No hay es como una lucha así terrible. Alguien le dice que tiene cáncer y ya lo están matando. Se acabó. Entonces, fíjate que este es un factor interesante, t ú propiamente. ¿Sabías tú que hace unos años se dieron cuenta, en, en uno de estos círculos que hacían de, cuando estaban examinando a las personas para ver si tenían sida o no, se dieron cuenta, porque se dieron cuenta por las cámaras, que había una técnica en donde los tenían a todos los candidatos a tener sida en un círculo. Entonces iban abriendo los sobres con el examen. Y cuando salía el nombre de un personaje, ¿sí? se dan cuenta que cuando estaba escuchando el diagnóstico, cuando venía el resultado, cómo se transfiguraba cuando salía que su examen había salido negativo, es decir, que no tenía sido Y cuando a una persona le tocaba el diagnóstico y aparecía en el resultado del examen que había sido positivo, lo veían desplomarse él mismo. O sea, Él tenía sida antes y después de saber la noticia, pero antes de saberlo tenía una actitud diferente a cuando en su mente llegaba este mensaje lapidario que le decía tienes sida. Con el cáncer y con muchas enfermedades pasa lo mismo. Entonces tú me preguntas por qué nos da cáncer. El cáncer se produce, y esto lo que le s estoy diciendo yo es algo que está demostrado científicamente. Hay un cambio en el terreno, en el cuerpo humano, digamos el terreno donde están las células, Por decirlo de una manera simple, se produce un cambio que facilita la mutación de las células, de muchas células. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿por qué esta célula que hasta hace un rato era, estaba funcionando bien, ahora se ha convertido en un peligro? ¿Qué es lo que pasó ahí? No sabemos nosotros, no me quiero extender porque la idea es hacerlo desarrollarlo este tema en varios programas, pero nosotros sabemos fehacientemente, primero, que tras e l cáncer no existe ningún agente patógeno, ningún microbio. Por tanto, el cáncer no es contagioso. Segundo, el cáncer no circula por el cuerpo porque examinan la sangre de la persona y no hay nada extraño circulando para allá. Por tanto, si yo tengo, si no yo, pero si alguien tiene un cáncer en el, en, en el pulmón y luego le aparece un tumor en el hígado, no es que haya ocurrido un fenómeno que el cáncer se transmitió para allá. Hay algo en el cuerpo humano que se facilita l a p a r e c i ó n d el tumor. Resumiendo, el terreno que ese cuerpo, ¿de qué e s t á hechos? Nuestro cuerpo, mis queridos amigos, está hecho de lo que nos comemos, tanto por la boca como por, como por nuestros pensamientos. Está comprobado que con sentimientos negativos se estimula la, la fabricación de ciertos neuropéptidos en el cerebro que, al circular por la sangre, alteran en muchas partes el equilibrio químico. Por ejemplo, la adrenalina. Usted lo sabe esto. Si usted tiene miedo, viene un perro rabioso a atacarlo, usted va a sentir,、si、s e hombre, que primero se recogen los testículos, la sangre. Se, se recoge, se pone pálido. ¿Por qué? Porque toda la sangre se va al sistema motor, al corazón, aquí, o porque hay que prepararse para el combate. ¿Y eso quién lo hizo? Una hormona circulando por el cuerpo. Si usted está en una situación、eh, un tanto apasionada, se da cuenta que el corazón late más rápido, de que la sangre se le va a la cara, ¿verdad? Y, y usted está ahí, es la misma persona que lo único diferente que pasó es un estímulo que viene de su cerebro y que. Genera la circulación de ciertas hormonas, neuropéstidos y neurotransmisores que se activan. Bueno, entonces, ¿de qué viene cáncer? Resumiendo, por nosotros mismos. Nosotros, cuando nos alimentamos mal, nosotros, cuando tenemos sentimientos, pensamientos tristes, negativos, como le pasa a esa persona que le dicen que tiene sida y se desploma, o a esa persona que le dice que tiene cáncer y le queda un mes de vida y se muere al mes, todo está en tu mente. El propósito de este programa es entregar antecedentes irles entregando elementos para que ustedes vayan preparándose y podamos, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, tomar medidas de prevención oportunamente de manera de alejar de nosotros la probabilidad de que se dé、eh, la aparición de esta enfermedad. Mira, ya lo que quiero aportar y colaborar contigo e l día de hoy: denuncian al doctor del matinal del 13、ah, ¿sí? por asegurar que el cáncer se produce por acumular odio. ¿Cómo lo van a denunciar si lo que él dice está correcto? Lo que, yo, que pasa es que, mira. Es, hay... la, es la mirada oriental de 5.000 años de, de tradición. El hombre, más de 5.000 años. El hombre tiene una mirada holística, integral. Y acá, ¿no? Ahí viene un brazo enfermo, viene un hígado enfermo. ¿Por qué no explica lo que, lo que postuló el, el doctor Soto el día de hoy? Mira, yo no, no tengo tiempo de ver los programas. ¿Habéis visto algunos programas de ese doctor? Lo encuentro admirable, un cabrón joven. Que se formó en la Universidad de Chile, una universidad seria, responsable, acreditada, y tiene una tremenda tradición. Pero él además aprovechó, cuando se dio cuenta de que, como le pasa a muchos médicos, de que la medicina traición, tradicional no estaba dando los resultados, porque él v e que igual la gente no se mejoraba, él comenzó a, a, a informarse respecto de otras técnicas terapéuticas, como son e la Yurveda, como e s la medicina china, incluso contactos con chamanes. Que, Eh, y él se dio cuenta que hizo, él hizo una mezcla y empezó a aconsejar a las personas. Yo he visto, vi algunos de sus programas, le enseñó a cocinar. Bien, sabe, un médico enseñándote a cocinar, cómo preparar, por ejemplo, cómo activar la,、eh, ciertas vitaminas, ciertas proteínas, ciertos componentes d e la comida que hacen efectos benéficos, positivos en el cuerpo. Todo eso hacía este médico. Pero como él seguramente no está dentro de los estándares. Como él hace cosas distintas que no van con el sistema, obviamente lo van a empezar a criticar y lo van a empezar a desprestigiar, como cualquiera podría cuestionarme a mí. Yo le digo, a, querido amigo, no me haga caso, pruébelo por usted mismo, tome el control de su mente. Piense, ¿ese medicamento que se toma todos los días realmente le ayuda? Por ejemplo, si tiene un medicamento, o si usted no está tomando vitaminas. Porque usted tiene alguna creencia religiosa que dice que no puede meterse al cuerpo ciertas sustancias, usted mejora. Tome conciencia de que es usted la única persona que puede mejorarse. Estoy hablando de personas adultas, personas inteligentes que tienen una cabeza con una, algo adentro y son capaces de entender y manejarlo. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie, amigo, amigo mío. Este médico seguramente lo están criticando y enjuiciando como lo han hecho con muchos. por decir las cosas por su nombre y por salirse del sistema, por salirse del, del patrón, de la maquinaria que hay donde todos nosotros somos parte de un pedazo de carne que está esta maquinita moliéndonos, estrujándonos, vi, haciéndonos vivir una vida absurda, trabajando 30, 40 años nuestra vida para después retirarnos a morir en un rincón oscuro, ya sin plata para nada y que al final te entierren. con un ataúd que te regalan prácticamente en algún lugar donde en unos 20 años más van a pescar tus huesos, lo van a tirar a la fosa común y hasta ahí llegaste. Eso no es vida. Vida es estar consciente de que somos seres con algo más que carne y con algo más que plata, mi amigo. Nosotros somos algo más que eso. Bueno, y en el transcurso de estos programas vamos a ir hablando de eso. Lo lamento por este doctor, lo vamos a apoyar, yo llamo a apoyarlo al doctor Soto, hay otro más también. Como así en su momento se apoyó al doctor Richhammer, un médico alemán, que encontró una relación directa entre los choques emocionales y la aparición de ciertos cánceres. Yo en otros programas les he hablado de e s e caso. Ese médico terminaron quitándole la licencia, se tuvo que ir a vivir a Canadá y no podía ejercer. Sin embargo, le encontró técnicas prácticas y logró recuperación y casos de le llaman remisión espontánea de, frente a casos de, de cáncer. Un médico en Alemania. Antes de irnos al próximo tema musical, quiero pedirles por favor que tomen nota lo siguiente, todos los que me estén escuchando y que quieran ayudarse a mejorar un problema que hoy día es muy común y que quiero explicarles. Y lo que yo estoy diciendo, la fuente de información que yo tengo son、eh, papers, son、eh, documentos y evidencias científicas que están que se, se están usando, que se están divulgando en Europa, en España, en Francia. Y también queremos que se divulguen acá. Yo sé que hay mucha gente acá en Chile que también está haciendo lo mismo. Fíjense ustedes que hasta hace unos ciertos años, hasta unos 40 años atrás, los niveles de colesterol de las personas aceptables eran diferentes. El colesterol antiguamente, el máximo era mayor que el que es hoy día. Hace unos 40 años atrás, más o menos, el colesterol normal de una persona adulta, 50 años, e r a 80 más la edad. Por ejemplo, si tú tenías 60 años, le sumas esos 60 a los 80, te da 140. Ese era tu nivel de colesterol. Pero hubo un momento en donde la, a nivel internacional se bajó este valor, con lo cual el espectro de, de consumidores de medicamentos para bajar el colesterol aumentó drásticamente. Y en todos los lugares, en todos los hospitales, los médicos, se, al bajar esta n o r m a、pues、se impuso, ¿no es cierto? Y empezaron entonces a aparecer más casos de. De, de gente con colesterol alto y empezó a aumentar el consumo de la atorvastatina y otros medicamentos que se dan a las personas para el colesterol. Sin embargo, el colesterol humano se sabe que está relacionado con la generación de colágeno. El colágeno que necesita el cuerpo humano. Que con los años se va perdiendo, el colágeno que va en las articulaciones, el, el, el colágeno que va sosteniendo la estructura, le da la estructura a los pulmones, el colágeno que le da la estructura al globo ocular, que es una c o s a esférica que no tiene hueso ni músculo, sin embargo, si ese globo ocular se empieza a deformar, empezamos a perder la visión. El colágeno que le da la estructura, construye la estructura a las venas y a la arteria, ese colágeno, el cuerpo lo fabrica a partir del colesterol. Más ciertos componentes como por ejemplo la vitamina C. Una de las personas que hizo un descubrimiento, un hallazgo, fue Linus Pauling, premio Nobel de Química. Linus Pauling, hace mucho tiempo atrás, tenía en esa época como 50 años, él demostró que si yo aumento los consumos de vitamina C, eso tenía resultados benéficos para la salud. Posteriormente a él le descubren cáncer. Y él recurrió a su propio conocimiento y se hizo un tratamiento, estaba desahuciado. Le dieron como un año o dos años de vida. Sin embargo murió a los 93 años y murió de viejo. ¿Y qué hizo él? Él consumía grandes cantidades de vitamina C, 3, 4 gramos diarios. Entonces mire, no me crea, hágalo. Cómprese en una farmacia, no tiene que comprar la, la vitamina más cara, cómprese, hay unos frasquitos que venden por, como por 90 gras de vitamina C, cápsula, que sea solo vitamina C, ácido a s c ó r b i c o Y esa vitamina C este se puede tomar mínimo una día, puede tomar dos o tres. Mientras tanto le va bajando colesterol. Va a ver cómo se va a, mejor, se va a ayudar con esta, con esta una solución de bajo costo, rápida, y además que le va a ayudar a activar su sistema inmunológico. Ese es un caso. Respecto de la vitamina C, el colesterol y los niveles de colesterol que estamos detectando como, como anormales, que sin embargo hace unos 40 años atrás eran normales. ¿Para qué vamos a hablar de la diabetes y la prediabetes? Es una, hoy día, e x i s t e una enfermedad nueva, la prediabetes. O sea. Ya no eres diabético, ahora puedes ser prediabético y ya tienes que empezar a consumir ciertos medicamentos. Y si tú no tienes dinero, te lo regalan en el consultorio y sería que está todo arreglado. Sin embargo, las personas se mejoran. Ustedes vean, vean, vean a sus viejos en la casa, se mejoran con tanta cochina que toman. Bueno, quiero ponerles otro temita musical. A mí me gusta calle 13, así que por favor, Juan Carlos, ¿ya? voy a activar la calle 13 mientras cambiamos de switch para otro tema. ほい、えいっ ハイハイハ e t イ n イハイハイハイハイハイハイハイハイ r イハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハイハ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 un r クの e r は世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の a 界の世界の a 界 a 世界の世 o の世界の世界の世界の a 界の世界の世界 a 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 a 世界の世界の世界の世界の世界の世 a の世界 c a 界の世界 a 世界 a 世 l の世界の世界の世界の世界の世界の世界 e s 界の世界の世界の世界の世界の世界の世 e の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世 c の世界の世界の世界の世界の世界の世 ダメなのだ。 e にさ s ごめんなさい。 Una pausa, una pausa para bajar un poco las, la frecuencia, bajar un poco la aceleración del lenguaje, ¿verdad? Preocuparnos por el bienestar físico. Esto es un tema. Sin embargo, hay algo más que tenemos que saber. Está bien la alimentación, está bien la medicación, pero también está bien. Recordar que nosotros tenemos algo más formando parte de estas células que maravillosamente viven, laten, se reproducen sin que nosotros tomemos ninguna decisión. Tome nota usted, amigo mío, que ese corazón que tiene en el pecho viene latiendo desde antes de que usted salga a ver la luz del, del día. Desde el vientre materno ese corazón está latiendo para usted de una manera misteriosa. Está fluyendo una energía que hace que ese corazón genere una chispa eléctrica. y haga que circule la vida por su cuerpo y va a llegar el momento amigo mío en que esa energía va a dejar de fluir por su cuerpo y su corazón se va a apagar va a dejar de circular la sangre algunas células todavía van a quedar reproduciéndose por un tiempo finalmente se apaga la luz en sus ojos y entonces esta etapa de su vida ha terminado Algo que aprendí en la vida y que yo quiero irlo compartiendo con usted y entregarle los elementos y los antecedentes que me dan base para decir lo que digo, yo aprendí que nosotros somos algo más que ya es suficientemente maravilloso, algo más que un cuerpo constituido por un conjunto de órganos funcionando de una manera coordinada, sintonizada. Somos algo más que esta misma mente que nos tiene comunicado en este minuto a usted y yo, el que me e s t á escuchando, Nosotros somos algo más. Yo tengo relatos, tengo experiencias personales y vividas de personas que ya se han ido de acá con las que yo me he dado cuenta de que efectivamente existe todavía algo que se mantiene más allá de que el cuerpo se va al tarro de la basura. Por más que nos resistamos, se va a la basura. Si yo quiero sacar la cuenta de cuánta plata cuesta mi cuerpo, en la ferrotería yo con 20 mil pesos compro los materiales para hacer un cuerpo humano. Pero no tengo con qué comprar lo suficiente para darle la vida. Entonces, he aprendido de que nosotros somos algo más que cuerpo, algo más que mente, que es al parecer el fruto de la evolución. Nosotros somos algo que, que tiene que ver con algo que nos distingue a todos, que es la personalidad. Fíjense que en el, en el planeta somos más de 7.500 millones de habitantes. Y este censo no lo hicimos acá, sino que es lo que dice el organismo internacional. Ya pasamos los 7500 millones de habitantes y somos todos distintos. Todos distintos. La voz distinta, los ojos, todo distinto. La combinación al parecer para generar vida es infinita. Bueno, esa diferencia entre todos nosotros se llama personalidad. ¿Y de dónde viene la personalidad que muestran nuestros hijos? Yo miro a mi bebé. Miro, miro a mi nieto, miro a, mi, a mis amigas, a mis hijas, a mis hijos. Y cada uno tiene un rasgo que lo diferencia del otro, que es la personalidad. Les voy a contar más adelante que hay algo que está muy lejos de acá, pero también dentro nuestro, que coordina esto. Hay una energía que mueve el universo. Hay una energía que hace que usted, a pesar de todo lo cansado o cansada que esté, usted es capaz, si, lo, si es necesario, dar su vida por alguien que usted ama. Aunque sea un animalito, usted va a hacer lo que no tiene, los recursos que no tiene, por recuperar la salud de ese animalito. Porque usted lo ama. Esa energía se llama amor. Y hoy día la ciencia está tratando de encontrar la explicación de por qué el universo coordina todas sus cosas de tal manera y los planetas no chocan, las galaxias no se precipitan unas contra otras, los hoyos negros no se tragan el universo que los rodea. Es como que todo está coordinado. Bueno, yo aprendí de que efectivamente eso existe. Y esa personalidad. Es un regalo que nosotros recibimos al nacer. Cuando nosotros ya vamos tomando forma, ese regalo viene de, le de muy lejos, del centro del universo, es la personalidad. Más adelante, ustedes, los que han tenido alguna experiencia con alguna religión, han oído hablar del alma, del espíritu, de cosas que como que se mezclan. Bueno, durante la vida, a medida que nosotros vamos viviendo esta vida, Con nuestros actos, buenos o malos, nosotros vamos generando un cuerpo que trasciende esta existencia y ese cuerpo se llama alma. Entonces, cuando yo vi a un amigo morir, cuando yo vi a un amigo que se fue de acá y me fijé lo último que hizo, yo me doy cuenta de que él siguió existiendo en una dimensión que yo no puedo percibir. Porque también aprendí con los siglos, con los años, que mis sentidos son limitados, que hay cosas que yo no veo. Pero eso no significa que no existan. Usted nunca ha visto la, la luz. Usted lo que ve son los objetos iluminados. Usted nunca ha visto la electricidad, pero usted ve que la energía eléctrica en su casa funciona. Entonces, esa alma que vamos generando a medida que nosotros vivimos puede llegar a ser muy grande, muy grande, en la medida que nuestros actos han sido llenos de bondad y hemos elegido siempre vivir de acuerdo a estas leyes, o tan chiquitita, si hemos vivido de una manera egoísta, hemos hecho mucho daño, hemos destruido a otro ser s e s humano. s Nos hemos gastado de ello, que puede llegar incluso a ocurrir de que te extingas. ¿ya? No hay tal de que existe una vida eterna para todos. Te puede extinguir. Renunciaste al amor, renunciaste a vivir en una vida más trascendente. Y ahí está el alma. Pero el espíritu, y esto quiero que lo tomen en cuenta, porque esto les va a ayudar a mantenerse s a n o El espíritu es algo que llevamos todos dentro nuestro y que es un regalo. Que viene también del centro del universo, en la medida que nosotros tomamos decisiones y tomamos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando tenemos como 4 o 5 años y ese niñito, niñita, toma la decisión de hacer algo porque él sabe que es bueno o porque sabe que es malo y lo decide, en ese minuto le llega su último regalo. Que es un pedazo d e Espíritu Divino, del Padre Universal, que crea todo este universo, y le voy a entregar los antecedentes e los que me vas más adelante para que sepan de dónde saco esta información. Y ese se instala usted cerca de su mente. Y la función de ese pedacito es guiar a la mente humana en la búsqueda de los más altos valores espirituales que le permitan hacer trascender la vida humana. Entonces, podemos explicarnos por qué los seres humanos todos tienen la tendencia a buscar algo místico. Ya sea que vivan en una tribu muy abandonada en, en el Amazonas o en Australia, hasta el pueblo más remoto que no ha tenido contacto nunca con una situación, tienen una creencia religiosa, tienen un, un miedo, tienen una, esta manera, una manera de juzgar lo que está e n e l que está mal, porque eso viene de la mente. ¿Okay? Lo que yo l o、no、estoy hablando, mis queridos amigos, no es religión, porque no hay nada más lejos de mí que cuadrarme con alguna institución religiosa. que me quiera venir a mí a poner normas de cómo debo pensar, cómo debo actuar. Mi única guía para mí es el jefe que yo reconozco, que es el mejor de todos, que alguna vez vino acá, dejó su experiencia, y aquel que quiera encontrarla, si la quiere buscar, la va a encontrar. Tarde o temprano, amigo mío, amiga mía, tarde o temprano usted se ha encontrado con este dilema. Yo espero, y se le deseo, que no sea enfrentado a una circunstancia trágica de vida, que no sea el momento en que usted ya no tiene a quién más recurrir, Y tiene a usted un ser que usted ama que está expuesto a un peligro y usted finalmente piensa que se da cuenta y en t i e n d e que hay algo más allá que todo y eso el gran regalo la, la buena noticia mis queridos amigos es que está dentro de ustedes está dentro de nosotros ese es el espíritu divino es la presencia d e l padre e nosotros n lo único que tenemos que hacer es abrirle la puerta es decir s í es verdad y fíjense hagan la prueba esta noche los que quieran se van a acordar Dejen su mente en blanco y van a escuchar que hay una boga dentro que le habla. Usted haga una pregunta y va a tener una respuesta antes de que usted se mire la pregunta. Es muy instantáneo. Poco a poco se va a dar cuenta que hay una pequeña vocecita hacia ese ajustador, ese monitor divino, ese pedacito de espíritu del Padre que está ahí. Y este es un conocimiento milenario. Esto lo sabe la humanidad desde hace mucho tiempo. Solo que con el tiempo, con el desarrollo cultural, con el desarrollo del egoísmo humano. Con las confusiones que se han ido produciendo allá de la historia, estas cosas se han ido como confundiendo. Sin embargo, ese amor que rige el universo está pendiente de, de ustedes, de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, y nos entrega ayuda. Y esa información yo se la voy a ir transcribiendo a los s u c e i v o s programas. ¿Por qué? Porque si usted, mire, entiende ahora esto. Si usted tiene un pedacito del Padre Universal metido adentro suyo, usted también es divino. Usted tiene esa capacidad. En la medida que usted reconozca esa autoridad, usted va a ser capaz para empezar de cambiar su vida. ¿En qué sentido? De ser una persona más consciente, más humana. Aquí no, no, no estoy diciéndole que vaya a predicar a ningún lado. Le estoy diciendo simplemente que esto es algo muy personal. Que esto es algo que se lleva en la intimidad, en su alma, en su espíritu y algo que usted no más maneja. Es una relación muy personal. Que fue lo que nos vino a enseñar Jesús de Nazaret cuando estuvo acá. Él vino a decir y por eso le costó la vida. Que usted no tenía que ir a ninguna parte a pagar diezmos ni primicias ni nada. Ni tenía que reconocer la autoridad de nadie. La única autoridad que, que usted tiene que reconocer es el Padre Universal, que es un Padre Amante. No es un ser así d enojón que está esperando y espiándolo para después pasar la banda. No, no. Entonces, si yo tengo en este minuto un miedo, tengo un temor, estoy enfermo, me siento mal, la primera herramienta que yo tengo que usar para mejorarme, para recuperar mi equilibrio primero físico, porque si yo estoy sano, puedo vivir mejor esta energía del amor. Es recurrir a eso. Y hágalo con sus palabras, no repita ningún rezo, no haga nada. Usted con sus palabras, como cuando le hablaba a su mamá. Como cuando le hablaba a su papá. Yo en este minuto quiero cambiar un poco la música editorial. Quiero poner algo que les pido que lo escuchen los que quieran escucharlo en silencio y lo sientan en su corazón. El idioma en que está hecho esto es arameo. El arameo era el lenguaje en el que Jesús de Nazaret se comunicaba con la gente que lo q u i era mucha. Y que con la voz que el de AR tenía era capaz de superar el ruido del mar, porque estaba a la orilla del mar, o el viento. Y, y si habían 5.000 personas reconocidas por sus enemigos, ¿cómo era posible que sin parlantes la gente que estaba en el límite al final del grupo escuchara? Bueno, este es el idioma que él usaba, y esta es una recopilación de una oración que él nos enseñó. Escuchen, por favor. Abunde vas más. Titemal Cutamu Sevianna I can't e e r bash my ya. s h Bukalana Kaubai, I k a n a d a v a a man. s h b a r t a n l e a t b a o Ula t a l a n a le m e s u n a a a e l p s h a バシマイネクタダシスマティテマルクタネウエツエアナアイカナデバシマイアフバーアブランラハマデスンカナニアウマナファシブキランハウバイアイカナダフナンジバハナ The s i g h bay, the talon, the nation. Um, esta canción, esta melodía, ustedes saben que en el Oriente、eh, las oraciones se cantan. Este arameo y es un escrito que fue encontrado en un lugar, en una piedra, en un lugar arqueológico, y se cree que de esta de esta plegaria derivó el Padre Nuestro, como ustedes lo conocen. Más adelante, recorriendo a mis archivos cósmicos, les voy a contar el origen Y cuál es la verdadera oración que enseñó Jesús de Nazaret en su época, y otros elementos más en donde vamos a hacer esta noche un poco más entretenida. Les prometo que vamos a hablar de extraterrestres, vamos a hablar de planetas habitados, vamos a hablar de cómo se formó la Tierra, sabemos, esa información la tenemos, cómo se formó la vida en este planeta, y por qué nunca vamos a nosotros poder crear vida, por más que lo intentemos. Y entre medio de todo eso, yo voy a esperar sus llamados telefónicos. Tengo aquí algunos correos que los voy a revisar después con calma porque los consultas no son como va a salir por el aire. Para indicarle algún tratamiento. Y los lugares donde ustedes pueden adquirir estos medicamentos. Entonces, bueno, este ha sido mi primer programa. Les agradezco la sintonía a aquellos que hayan estado con nosotros. Los invito a que el próximo jueves nos encontremos de nuevo. En esta misma frecuencia y a las 9 de la noche aproximadamente, esta radio tiene una dinámica.、Eh, el teléfono de la radio es el 22-872-7871. Mi correo, les repito, leonel.rojas.com. g m a i l Leonel.rojas.gmail.com. Y vamos a la próxima semana a sacar al aire, o por lo menos voy a traer un, algún problema que nos llegó pidiendo ayuda respecto de cómo medicar. Un problema que estoy viendo aquí de una chica que está un poco complicado. Bueno, eso sería Juan Carlos. Espero que lo hayas pasado bien, Leonel. Vamos a editar este programa y subirlo a las redes para que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda revivir otra vez más. ¿Te parece? Muy bien, pues buenas noches a todos. Un abrazo a Juan Carlos Paredes, Radio Puente Alto. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Chau.